Ecos del pasado Es fascinante La Santa Compaña La información sobre la Santa compañía Es fascinante Y hay muchísimos testigos De esta procesión de las ánimas Hoy lo vamos a conocer al asunto aquí En Ecos del pasado Con Laura Falcó Lara Presidenta de Prisma Publicaciones En el Grupo Planeta Laura, muy buenas, ¿qué tal?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 Toda la, la información y la posibilidad de comprar entradas para cualquiera de estas actividades y conocernos y acompañarnos. Cualquiera de estos eh, congresos, de estos en viajes, espaciomisterio.com, Laura Falcolara, nos hablamos, eh, si te parece, aquí, en los OXECOS, en el pasado, la semana que viene. Buenas noches a todos. Chao.